Actualitat, espectacles, internacional, deportes, economia, política, farándula. Uf, muchos temes, muchas coses. Mejor un solo tema, un solo dia, un solo programa. El monogràfic, un espai per al profundiment i la reflexió de temes específics, perquè les lluites socials no són superficials. El monogràfic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 ja de, de gener passat esclatar el barri burgalès del Gamonal un conflicte social que ha esdevingut, en certa manera, un referent necessari per a moltes lluites socials de com s'assoleixen petites victòries. Lluny de la passivitat i la fe les institucions delegacionistes, les veïnes del Gamonal s'organitzaran assembleàriament que apostaran per l'acció directa sense mites ni complexos. En un enfrontament, que no només ha aconseguit per el projecte autoritari del Boulevard, sinó que ha servit com a pratix i punt una trobada de moltes veïnes fartes de tanta misèria i hipotesia. El passat 8 de febrer tingui a lloc la Taneu la Sequi Manresa, una interçant xerrada realitzada per veïnes del Camonal on intentaren discernir els motius de la petita revolta. Una estoneta abans els hi robarem uns minuts des del Pesol Negre i Ràdio Bala per realitzar-los una entrevista que reproduirem avui en l'espai radiofònic del Monogràfic. Sí, la primera pregunta que os queríamos hacer es uh, a ver si nos podéis contar un poquito los antecedentes de lucha que igual hay en el barrio del Gamonal que nos puedan ayudar a entender pues uh, la inclusión de este conflicto que ha tenido ahora en contra del boulevard. Eh, pues en el barrio Gamonal tiene ya una, una tradición ¿no? de lucha que se remonta un poco a, a los años 70, posfranquismo pues, y, y los años 80, ¿no? Eh, son luchas un poco, en, sobre todo a consecuencia de, de, la, de la construcción del mismo barrio. ¿no? Como es un barrio que se, se construye aceleradamente, es un barrio obrero donde el franquismo introduce los pueblos de desarrollo, la, la industria. Entonces, eh, el barrio es un barrio construido muy rápidamente, sin dotaciones, sin pensar en que luego pues, eh, también esos eh, obreros iban a tener eh, un coche, ¿no? o varios en este caso, en cada casa... Y bueno, sin, sin pensar también en, en determinados parques, el eh, ladrillo se impone, el hormigón, el asfalto, entonces eh, eso es un poco el, los precedentes de lucha, también con la carestía de la vida, eh, hubo manifestaciones importantes, pero quizás un poco a destacar es la lucha que se da en, en 2005, la más reciente y la que queda un poco en el imaginario de del barrio de Gamonal, ya que fue ocho años antes de, de que estallara esta esta lucha eh, por el bulevar y consistía también en la construcción de un parque subterráneo, de un parking subterráneo en una conocida avenida del barrio de Gamonal, ¿no? eh, como decimos son eh, barrios construidos rápidamente con muchos defectos, con la aparición de grietas en las casas y la gente pues eh, tiene un temor también, ¿no? eh, real a que esas casas pues sufran deterioros, ¿no? Ya que como explicaremos luego un poco en la charla Eh, estas, eh, por ejemplo, la urbanización de, de lo que es eh, la, el asfaltado, las aceras, todo esto eh, fue, fue arrebatado. Pues, digamos que el ayuntamiento impuso unos impuestos especiales después de la construcción de las casas y se negaba a, a terminar esa urbanización ¿no? que consistía pues eh, en asfaltar y en, y en adecentar esas calles. ¿no? Entonces, eh, con esos antecedentes, la gente en el barrio tiene mucha desconfianza Ante, ante esto y luego ve también una operación especulativa detrás de todo ¿no? ya que eh, casualmente son las mismas empresas constructoras y el ayuntamiento los que siempre aparecen a, a relucir en este tipo de obras. ¿no? En, en 2005 el actual alcalde de, de Burgos eh, era concejal de urbanismo, Y ya eh, propuso la construcción de ese, de ese parking ¿no? los vecinos comienzan a movilizarse a hacer eh, eh, digamos de una forma autónoma comienzan a hacer asambleas eh, no hay algún tipo de asociación detrás en ese momento y participa cualquier vecino ¿no? que, que quiere poner es una organización pues a base de carteles en los portales de corros entonces a la gente le preocupa mucho lo que lo que cualquier tipo de actuación en el barrio y eh, como no son digamos, ¿no? una institución o es un cuando están dentro de un consejo o no tienen eh, participación dentro de las vías institucionales, el ayuntamiento no, no nunca le reconoce a pesar de que ve importantes manifestaciones, ¿no? numerosas, y es cuando comienza las obras eh, un 18 de agosto en pleno verano cuando ya el ayuntamiento había prometido no, no construir ese ese aparcamiento en verano, no comenzar las obras. Cuando los vecinos ven que, que llegan por la mañana los operarios a colocar las vallas. Eh, esa misma mañana los vecinos desde las ventanas eh, avisan unos a otros con sirenas y empiezan a bajar a las 6 de la mañana. Eh, la policía pues eh, intenta impedir que los vecinos eh, vayan a la zona de obras, que, que coloquen esas vallas zaandeea y bueno pues, insulta también a muchos vecinos como recoge también una documental en 2005 en la que hablan varios vecinos como fueron insultados por la policía y, entonces ante esa actitud y viendo pues, la, por la tarde la gente pues, los familiares los hijos los primos Eh, corre la voz de que habían sido pues, zarandeados, agredidos por la policía y por esa misma tarde eh, vuelve a haber otra asamblea en la que baja bastante, mucha gente en el barrio a pesar de que es pleno agosto y la gente está, se encuentra en sus pueblos descansando de vacaciones y, y la policía se ve desbordada, la gente comienza a tirar las vallas y se producen los enfrentamientos con la policía ¿no? esa misma noche el ayuntamiento que se encontraba prácticamente de vacaciones eh, todos eh, el alcalde y veces alcalde entonces eh, deciden paralizar las obras definitivamente no se consigue una victoria es una noche de enfrentamientos ahí hay, hay detenidos hay ser de detenidos que luego posteriormente cuando pasan los años pues tendrán un juicio ¿no? eh, se intenta mantener esa solidaridad durante, durante esos tres años la verdad es que pues eh, Bueno, pues se, se, se calman las cosas y, y quizás no tienen toda la solidaridad que, que podría haber mostrado el barrio eh, ese es un precedente que queda un poco en el barrio ¿no? de cómo se consiguen un poco lo, los objetivos y cómo la gente puede conseguir una victoria muy importante eso para entender pues eh, lo que ocurre ahora en, en 2013 ¿no? ah, y luego cómo empezó la lucha del Boulevard en sí. Pues la lucha del bulevar empezaría, digamos que hace unos meses, cuando una plataforma empieza a convocar manifestaciones pues por el barrio de manera pacífica. Y esta plataforma estaba constituida, sobre todo, estaba ocupada por Peña de Izquierda Unida y de asociaciones de barrio. Que, bueno, para hacernos una idea, las asociaciones de barrio pues realmente están súper subvencionadas, no, no son asociaciones combativas, digamos. Esta gente organizaba asambleas a las que iba mucha gente, aunque más de que asambleas eran mítines en los que la Peña del Barrio no podía participar. Y durante unos meses pues siguieron con estas manifestaciones en las que se decía que no se hacía la obra del bulevar, que era una obra que consistía en levantar toda la calle Vitoria y pues eso, convertirlo pues en un bulevar muy bonito todo tal, quitar plazas de aparcamiento. Y esta obra pues eso, causaba mucho mucho rechazo en la gente porque estaba Celia Méndez Pozo que es un, con, un constructor del barrio que tiene mogollón de chanchullos y pues el cacique de la ciudad. Eh, después de... Cuando empezaron así los actos más así, fue que a pesar de estas manifestaciones empezaron las obras. Y en el barrio ni nada de joder, llevamos un montón de meses manifestándonos y no siguen haciendo las obras, algo hay que hacer. Entonces es cuando un grupo de vecinos, muy pequeñito, un grupo de unos 20 vecinos, eh, el viernes por la mañana intentan detener las máquinas, pero son arrastrados por la policía Y bueno, a un compañero intentando detener, esto empieza a correr pues eso, boca a boca y tal, han pegado a tal, han intentado detener a quien y a la tarde se reúne un grupo muy grande de gente en la calle para mirar a ver qué hace. Ahí pues ya se empieza a ver que esto se habla mucho en ese momento pues eso de la lucha del ladio perlado, de cómo se consiguió como tal y en este momento la plataforma que ya se supuesta copada por Izquierda Unida tal se disuelve y dice que se desmarca de todos los actos violentos que puedan ocurrir. Entonces es cuando la gente eh, toma el punto de encuentro en la calle, de bueno, vale, han, han pasado de nosotros, vamos a organizarnos, a ver qué, qué podemos hacer. Entonces es cuando la gente empieza a organizarse con un primer objetivo, que sería el de parar las obras. Entonces para esto comienzan con, con cortes de calle, los primeros disturbios, se eh, tiran las vallas, tal, y aquí se producen las... Pues eso la, se rompen los bancos, se pues hacen ahí una serie de historias en la calle como con unos objetivos muy claros de cuál es la rabia de la gente que sale ¿no? de pues, los bancos, la calle y nada, están los primeros detenidos en la mañana siguiente después de todo lo que ha pasado por la noche y aún más gente mostrando la solidaridad con la gente detenida porque fueron casi todo detenciones aleatorias de gente que pillaron por la calle y en ese momento se produjo algo más importante es que toda la gente que está en el barrio asume los detenidos como suyos no se tiene el debate ese de violencia sí, violencia no, sino de esta gente son chavales del barrio, de eso eran detenciones aleatorias y vamos a defenderles, hayan hecho algo o no lo hayan hecho, no lo sabemos. Y bueno, pues a partir de ahí comienza un proceso asambleario en el que a través de dos asambleas al día, las vecinas y vecinos empiezan a organizarse para ver qué tipo de acciones pueden llevar, pues con los objetivos con los objetivos estos. Y nada A partir de ahí se siguen con manifestaciones que bajan a, hasta comisaría para exigir la liberación de los detenidos, manifestaciones que llegan a ser hasta de 10.000 personas en la puerta de comisaría, gritando detenidos libertad, policía, asesina. ¿Sabes? Es como todo el barrio, se volcó completamente. En todos los días de manifestaciones hubo 46 detenidos, de los cuales 6 fueron, fueron enviados a prisión con confianzas de 3.000 euros, que en menos de 24 horas se consiguieron recaudar. ¿No? Y también ahí estas de todas las lideras de un barrio un barrio obrero un barrio en el que la mayor parte de la gente está en paro pero el que tenía en el bolsillo lo echaba para sacar a, a los chavales a la chavala, de, de la cárcel ¿no? de, da igual son, son nuestros presos y palante eh, luego dentro de estas movilizaciones también es importante el medio que dan el papel que han jugado los medios de comunicación porque desde el primer día pues estarían diciendo con el discurso este de gente radical gente violenta, Y pues eso, eso, es algo de que la gente ha dicho de, no, esto es mentira, ¿sabes? De, son nuestros sobrinos, son nuestros nietos, son nuestros vecinos. No nos contéis milongas, ¿no? Lo primero dijeron que la gente que venía de fuera, ¿no? Que decían que era pues gente de la calle Borroca, gente de tal que venía a liarla. Y luego se ve que todos los detenidos los 46 eran gente de Burgos, nadie con antecedentes penales con cosas relacionadas con esto. O sea, si la gente de, estáis mintiendo. Por eso a partir de ahí también las manifestaciones de toda la gente era el Grupo Promecal, que es el diario de Burgos, que está dirigido también por Méndez Pozo, que es el mismo cacique que te, estaba en el consejo de una de las empresas que hacía el bulevar, ¿no? que es como está todo dirigido por el mismo. Y eso, después pues seguiría el proceso hasta que desde el ayuntamiento anunció la paralización de las obras Pero a pesar de eso la gente dice de bueno la lucha sigue, seguimos teniendo gente encausada y seguía la militarización del barrio con 42 lecheras que para una ciudad como Burgos en la que suele haber dos y ya parece muchísimo, es una pasada, estaba el barrio completamente militarizado y la gente tenía esto de que la policía se vaya del barrio que y que absuelvan a toda la gente detenida. Y así más o menos bueno pues se paraliza, continúa la lucha y... Sí, otra pregunta que os queríamos hacer es cómo fue a nivel represivo la respuesta del Estado. Pues el primer día detuvieron a 17 personas, el segundo día 11 y el lunes a 6 personas. Pues esta no, gente... 23. 23, 23. y Y toda esta gente, pues eran 11 menores, era gente aleatoria, gente que pillaban por la calle, a los que fuese... Y tenía una historia de uno de los días lo más descarado fue que le iban diciendo a la gente de calle, por la calle que había un estado de sitio y a las diez a toda persona que había por la calle le iban a detener. Lo que antes de esto la reacción de la gente pues salían a las ventanas a apoyar a la gente que estaba en la calle de, con cazuelas, de venga chavales, la policía está por ahí, por ahí, venga, va, tal. No sé, como que hubo mucha solidaridad también, pues eso, de, decíamos de súper importante la lucha intergeneracional en esta lucha, ¿no? de, toda la gente mayor se ha volcado con pues, igual con la gente más joven para seguir unidos en esto. Y eso, de dentro de comisaría, pues mucha de la gente se le han roto un poco los esquemas, ¿no? Al ver que los detenidos, la peña que, que han contado torturas, que tal, de hostia, si es muy vecino, ¿sabes? de Ya no cuela lo de algo habrán hecho, son anarquistas, son tal, no cuela, ¿no? Y así. No, igual decir que, que esta obra del bulevar consistía en la eliminación de plazas de, de garaje, ¿no? Que, o sea, de, de aparcamiento gratuito en superficie y además eh, imponía unos, mmm, era la construcción de bulevar pero debajo de un parking subterráneo ¿no? que construía menos plazas de las que eh, eliminaba y además eh, tenían un coste de unos 20.000 euros por, por plaza y un plazo de 30 años en el cual luego volvía al, al ayuntamiento ¿no? era como pagar una renta por adelantado en un barrio obrero en el que mucha gente está en paro pues no, evidentemente no pueden pagar 20.000 mil euros ¿no? y este este constructor eh, también es, es conocido ¿no? porque en, en toda la ciudad ha cometido muchas irregularidades y bueno pues eh, digamos que viene de antes ya tuvo un proceso en los años eh, 90 en el que en el que llegó a entrar en prisión nueve meses por una denuncia de una asociación de vecinos por corrupción urbanística y pero bueno tan solo cumplió nueve meses ya que bueno, tenía amistades era amigo íntimo de José María Aznar y entonces pues pudo, pudo salir ¿no? de, de prisión y eludir eh, esos años que, que le quedaban En el parque de mi calle siempre hay gente haciendo guardia, quiero a personas que sufren ansiedad y taquicardia Cuida tu cabeza primo, solo tienes una Vuelvo a casa solo y pienso mirando a la luna, poder cuando tu vida acabará Será cuando entre todos te matemos o cuando será que vivo con con esa obsesión hacer de igual a igual toda relación amistades en persona o no por Facebook no seguro me bajo para la calle si quiero escribir en muros sobre estimulado sin esfuerzo ni paciencia mándale motorío requien por la esencia menos glamour y más honestidad que la purpurina brilla mucho pero enseguida se va y creo que por ahí casi resume en esto Antes que mi imágenes damos un gesto Hambrientos buscando ese sabor Ni recocinado ni de congelador La acera siempre escucha los que llevan algo dentro Relaciones con fundamentos se cocinan lento Somos los testigos de la era de los primeros Si piensas que es mentira lo que digo ven y dímelo Como Dani, maldigo nuestros días Habrá que iluminarlos ¿O tú qué harías? ¡Atención! Attention, return to the classics, attention, return to the classics. Si, hay, bueno, si ha surgido a raíz de así algún, algún proyecto o alguna historia que tenga continuidad y proyectualidad sí, de lucha. Bien. Sí, en el sentido de como profesor de, de organización. ¿no? De, de... Sí, pues ahí estamos, porque en, ya en la primera, el primer anuncio que hace el alcalde cuando dice que, que paraliza las obras… Ya como que escuece, porque dices, tú nos has paralizado las urnas, las hemos paralizado las vecinas, estando ahí por la mañana desde las seis y media de la mañana, lunes, martes y miércoles, a pesar del anuncio del alcalde. Eh, llama la negociación de un proyecto que es innegociable, porque además de todo lo que se ha dicho, sumale pues, eh, que el Ayuntamiento de Burgos es el más endeudado después de Madrid en proporción poblacional, eh, sumale que también la construcción de ese parking ponía en riesgo la estabilidad de las casas, en fin, sumale pues también eh, el tufillo de corrupción que había detrás, en fin. Demasiadas cosas como para negociar ese proyecto, entonces era o lo paras o lo paras. Y una vez que se para, pues también escuece, ¿por qué? Porque a pesar de, bueno, el pleno se reúne de forma extraordinaria y exclusiva para tratar el tema del bulevar y, y acudimos a hacer presión desde abajo y también hubo gente que entró dentro del pleno. Y el Pleno, pues en un ataque de soberbia popular, pues dice que va a seguir adelante con el proyecto. Es luego por la tarde cuando, seguramente por órdenes de arriba, pues dicen que, que lo van a paralizar. ¿Y qué pasa? Que este proyecto, pues, eh, o esta lucha se ha producido en un contexto de hartazgo de hartazgo general y, y ya exasperante. Entonces, es como, pues, eh, estaba claro que había que seguir entonces después de paralizar el proyecto obviamente pues hemos seguido eh, acudiendo al ayuntamiento para pedir que no se personen como causa particular en contra de las personas encausadas eh, seguimos recaudando fondos para ayudar en la defensa de estas personas vamos a los bancos para pedir que también para exigirles que no se presenten como causa particular y que no hagan una denuncia eh, una denuncia vaya eh, seguimos con esa lucha y también pues en vías de mantener esa organización eh que por ahora es un poco precaria, pues porque estamos empezando, todavía como se ha dicho antes, pues no esto no viene de ninguna organización ya creada, sino que es una salimos a la calle de manera espontánea y ahí es donde nos empezamos a conocer y bueno, pues ahora estamos en este proceso de conocernos, reconocernos, de construir un sentir común, de, de bueno, de, de plantear millones de propuestas, de qué queremos hacer o qué qué nos gustaría hacer y Y bueno, ahí estamos, con poquitas cosas claras, pero sí, como se, como se nombró ayer en la charla, pues con una cosa bien clara, y es que queremos mantener esa unión intergeneracional que se ha dado en el barrio. En, en la Asamblea se, se ve la composición de la Asamblea, pues se va de gente desde 16 años hasta gente de 80. Y eso pues está lo estamos demostrando con las actividades que estamos organizando que van desde mmm, pintacaras y circo para niños, eh, baile para ancianos, ayer una obra de teatro que, por cierto, llenó la Casa de Cultura de Gamonal, y, y así, poquito a poco. Uh, también nos queremos preguntar si, bueno qué intereses económicos había atrás del proyecto del bulevar y si un poco si respondía a las necesidades que tenía el barrio. ¿no? Pues el, el bulevar estaba... Eh, bueno, se decía que la primera fase del bulevar iba a costar 8 millones de euros, ...y 5 millones de euros el parking subterráneo. Eh, se vendía la cifra inicial de los 8 millones... ...pero luego se sabía que, que finalmente serían unos 22 millones... ...aunque probablemente serían muchos más... ...porque como ya sabemos eh, luego las cifras bailan. Eh, respecto a lo de la variación con el barrio... Eh, ...esto enfadó también mucho a todos los vecinos y las vecinas dado que unos meses antes se había cerrado una guardería del barrio que tan solo se pedían 13.000 euros para que continuara abierta y se negó porque no había dinero. Se cerró también, por ejemplo, el centro de autismo, eh, se ha negado la reparación de calles que están pues mal asfaltadas o con baldosas rotas. Y, bueno también otros tipos de espacios públicos como centros cívicos o, o bibliotecas ¿no? o sea, eso también eran son necesidades básicas y, y reales que, que, que el barrio necesita no necesitamos un, una calle bonita no necesitamos un barrio funcional y práctico no, no, que acabada un poco la eh, y con la crisis del ladrillo ¿no? en construir en superficie pues eh, intentan reparar un mal que, que fue diseñado por, eh, por, por una mala planificación ¿no? Eh, eh, no había evidentemente hay un problema de, de tráfico y de aparcamiento en el barrio como en muchos otros Y entonces intentan una vez más eh, volver a esas empresas que ahora están de capa caída, volver a, a, a enchufarles dinero ¿no? y poder construir eh, esta vez ya no en superficie sino bajo tierra. ¿no? O sea, es eh, una vez más un nuevo negocio especulativo. Muy, yo también os quería preguntar, es ¿qué papel han tenido las luchas anarquistas en todo eso? ¿no? Ya que el periódico El Peso negro es un periódico que se define como libertario y radio bala, a pesar de que no es una radio que se definan como anarquista específicamente, pero sí que tiene ciertas simpatías hacia esa corriente ideológica y práctica, ¿no? Pues a ver qué papel han tenido los anarquistas en todo este proceso, en toda esta lucha, si participaron como cualquiera, si ¿no? un poquito, pues que nos contéis de esto, ¿no? Bueno, Pues habría que un poco preguntarle al ministro también, ¿no?, qué es lo que opina, porque según sus declaraciones eh, fueron los, los anarquistas los que dirigían esto, ¿no? Eh, eh, pues bueno, los anarquistas eh, no han tenido, de hecho se miraba con bastante, eh, un poco desde la lejanía, ¿no? Era una lucha que en principio, eh, bueno, pues era por una cuestión un poco... ...que no, no tenían una perspectiva revolucionaria... ...ni mucho menos, ni creemos que todavía... ...que, que, que no la tiene, ¿no? Es decir y eh, se miraba desde lejos pero bueno se miraba, se miraba con atención porque también desde el primer día en la que los vecinos estaban en la calle y, y se, se percibía que había mucha rabia ¿no? en esos en esas asambleas se percibía que había mucha rabia y que realmente esto era una gota que colma el vaso la situación de, de las personas en su vida diaria es muy precaria y, y bueno por algún lado tenía que, que estallar y ¿no? eh, la actitud de, de, de los anarquistas ha sido como la que ha podido tener cualquiera. Las ideas, eh, creemos que toda la labor que se ha hecho, no solo por parte de anarquistas, sino de cualquier tipo de colectivo, ¿no? que militante en el barrio, y eh, bueno pues ha sido importante para que, que de, ir dejando un pozo ¿no? a la hora de, de que la gente acoja muy bien unas ideas que, que no pertenecen ¿no? al anarquismo sino que son compartidas son herramientas compartidas y que, que son gratis para, para cualquiera ¿no? como puede ser el asamblearismo, la horizontalidad ...apoyo mutuo, es decir, son conceptos que, que, que no son son, sí, son propios del anarquismo... ...pero que, que pertenecen ¿no? a, a cualquiera que los no quiera sea adoptar, sea. no son exclusivos... ...entonces vemos que sí que se recogen, ¿no? eh, ciert, y hay ciertas empatías en torno a esas ideas... ...más allá, pues eh, se verá ¿no? eh, que, que, que Lucha quiere un poco tomar el barrio... ...si, si una vez más eh, se irá a casa, como en 2005, y se calmarán los ánimos pues si querrá continuar eh, y, pero en cualquier caso será el barrio el que tenga que decidir hacia dónde quiere quiere caminar ¿no? no serán los anarquistas los que dirin esa, esa línea Sí, también sobre esto del informe policial que salió de eso desde el interior me parece súper importante la respuesta que tuvo el barrio de no intentáis criminalizar a los anarquistas es gente sí hay gente anarquista de pero somos peñas somos obreros pero tenemos ideas. ¿sabes? y es de no podéis criminalizar a estos porque son anarquistas y porque hay gente anarquista, hay gente que es de colectivos de izquierda y tal. Pues, ¿sabes? La respuesta de, del barrio no fue de, jo, pues los anarquistas, qué mal que se vayan de la asamblea, sino de, pues es que es peña del barrio y que tenga ideas no es nada malo, ¿no? No, no, solo decir que, que, en, la, que en nuestro blog, es bueno, que en respuesta a, estos, a estas declaraciones, eh, en nuestro blog tenemos un comunicado que emitimos espe específico para eso, diciendo que, bueno, que cuantos más ataques eh, recibiera los anarquistas, pues más anarquistas íbamos a ser. O si recibíamos ataques por ser comunistas, por pues más comunistas íbamos a ser. O, o X, ¿no? Y que, bueno, para el artículo escrito, que quizás os venga bien ahí pillar un par de... Además, a mí me gustó mucho ser comunicado. Estaba chulo. ¿no? Bueno, otro, igual otro detalle es que... Mmm, o sea, los vecinos... Eh, digamos que ha habido una actividad muy de barrio, ¿no? Y muy de, de lucha en la calle y, y en realidad la gente se conoce, no sean se anarquistas y hay comunistas y hay lo que sea, pero son todo personas del barrio y, y la gente no nos conoce, no reconoce por la calle, entonces creemos que eso es importante a la hora de no atender a esas, a esas provocaciones o mentiras de parte de la prensa. Sí, en relación a que juegan ¿no? los medios de comunicación, instituciones y organizaciones, también a la hora de a lo mejor intentar como... Mmm, ...controlar ¿no? la, la lucha que hay en, en el barrio y qué resistencias están creando desde dentro para, pues para, desac... bueno, para parar la desatisfección o no la criminalización. Bueno, eh, lo otro día escuché un análisis que me parece acertado al respecto. Y es que en la primera fase del conflicto sirve para evidenciar eh, la ligazón del diario de Burgos en este caso con el poder y ya en la primera noche del viernes ya un cale borroca, menciones, bueno, eh, y claro, la gente lo ha vivido, entonces es como, bueno, ya, ya vemos por dónde vais. En la segunda fase, cuando cuando los más mediapos pues, llegan ahí, eh, se transmite una visión parcial siempre de, del conflicto basado sobre todo en una visión institucional se han hecho analíticas de cortes sobre todo de televisión española que evidencian cómo pues del 100% del tiempo pues el 90 está dedicado a la visión institucional y bueno más el 98 del tiempo es visión institucional y el 2% es la aislación de un vecino eh, en cualquier caso es parcial en todas las cadenas pues se saca el vídeo el bulevar eh, la gente lo no entiende porque el barrio ha respondido de esa manera tan contundente a un proyecto que a priori parece Eh, beneficioso para el barrio porque es una peatonaliza peatonalización de, un, de, una, de una carretera eh, es un espacio verde suena muy bonito el vídeo está hecho fantástico claro está muy bien pintado y ya en una fase posterior eh, claro el conflicto sigue vivo y ya los medios pues eh, se ven obligados un poco a ahondar un poco más en las causas y, a, y hacer un ya abrir más debates y más y, a, y ahondar el, el tema en, en, con mayor profundidad entre tanto pues eh, están en las redes sociales que, que contrarrestan toda esa visión eh, de los más media y dan su propia interpretación de los hechos eh, están las personas desde la calle que cuentan lo que están viendo están hay cuatro medios de contrainformación en, en burgos que, que hacen un buen trabajo en ese sentido y, y, la, y la prueba de que, de que la visión institucional o la visión de los más media parcializada, o en algunos casos eh, criminalizando la protesta o haciendo especial hincapié en unos incidentes violentos que podemos entrar a valorar si son violentos o no eh, a pesar de todo eso, pues eh, las redes sociales funcionan eh, todos los hashtags de Gamonal son trending topic durante cuatro días Gamonal, Gamonal resiste, efecto Gamonal con Gamonal, eh, grupos violentos itinerantes eh, Gamonal en lucha y no sé si algún otro Entonces, y no solo eso, sino que además se trasciende a lo que alguno, alguna gente llama click activismo o activismo de sofá, que consiste en dar al click y ya parece que ahí estás apoyando o estás haciendo algo, sino que se traduce en manifestaciones en muchísimos puntos de España y además en solidaridad con, con las personas encausadas. Entonces, muchas ciudades, muchos lugares, muchos barrios, pues eh, se solidarizan con las, con las personas encausadas y es gracias también a ellos. A esta, a esta solidaridad eh, inter bueno eh, de, de otros lugares que se equilibra a las personas en menos de dos, de dos días. Y la última pregunta que os queríamos hacer es precisamente sobre eso, sobre la solidaridad. ¿Qué papel creéis que ha jugado la solidaridad alrededor del Estado español para que el conflicto del Gamonal termine en una pequeña victoria? no Yo creo que ha sido fundamental el que en otros lugares y eh, la gente saliera ¿no? y además de una forma pues, eh, espontánea ¿no? quizás y, y ha sido eso vamos clave en que primero porque estaban militarizando el barrio y era un apoyo evidente que, que si están mandando lecheras de Madrid, de León, de Pamplona y de, y de Valladolid, Eh, en todas esas ciudades, pero no solo en ellas sino en no sé en cuántas al final han salido ¿no? eh, que saliera la gente ¿no? de forma masiva eso es eh, ha sido una muestra de cómo, cómo la unión entre barrios entre ¿no? y la solidaridad eh, tiene su efecto y pues, eh, pues habría que preguntarse si sin esa ayuda si hubiéramos podido eh, no conseguir esa pequeña victoria o victoria parcial ¿no? creo que ha sido bueno para mí fundamental Pues nada, soy muchas gracia, ¿no? Me... sí, gracias, ¿no? Y eso. Gracias a vosotros.